Muy bien, pues, amigas, amigos, eh, como siempre, acompañándoles a esta hora por el nuevo y encargo del nuevo restaurante Serrano, de la calle Serrano, número 452, acá en Valparaíso. Ahí, como siempre, les está esperando su nuevo restaurante Serrano. Y nosotros eh, hace algunos minutos estábamos comentando acerca del partido, ¿eh? el partido importante que se va a jugar en el día de hoy. Y para... para conversar de, de, acerca de este tema, del fútbol, no solamente de este partido que, que prácticamente define el título del torneo de clausura 2007, sino que también hablar un poquito de la selección, está don Michel Ferran ahí en la línea telefónica, eh, destacado, comentarista del fútbol. ¿Cómo están Michel? Gusto de saludarte, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Loyola, aquí me encuentro bien y esperando la final, la primera final del torneo de clausura, y muchas novedades que han pasado en la selección chilena Muchas novedades allá, ¿eh? muchas novedades en la selección Y también acerca de este tema de esta vuelta de carnero Que hubo con con, en el, con el problema que hubo con los jugadores eh, Que fueron suspendidos y que la selección O mejor dicho, el, el nuevo presidente de, del fútbol de nuestro país Dijo que no iba a dar vuelta atrás Y sin embargo, de buenas a primeras, todo cambió ¿Qué pasó con eso, Michel? Claro, la verdad, bueno, se refiere usted básicamente, Luis, a lo que pasó en Puerto Ordaz, el Puerto Ordazo, y hay que dividir un par de cosas ahí, eh, si bien Harold Maynickles venía con una nueva propuesta de lo que estaba haciendo anteriormente Reinaldo Sánchez, eh, las cosas se crían con la mano y se borran con el codo, como se dice. Y pasó lo siguiente, el proceso de, de Bielsa, si bien es un proceso, como lo dice la palabra, viene... de menos a más tuvo el traspiego con Paraguay que todos conocemos y por una simple derrota se comenzó a replantear este proceso a los jugadores como es el caso de eh, Jorge Valdivia que se quiere lo quieren meter prácticamente a la selección ahora hay que dividir un poco las cosas como le decía yo porque porque por un lado tenemos la unión di dirigencial que ellos quieren darle el perdonazo a las diez fechas esto sería Eh, aproximadamente en junio ellos cumplirían, junio, julio cumplirían las 10 fechas de sanción bajarle de 20 a 10 fechas para luego eh, estar a disposición del técnico por otra parte, la otra división que hago yo es Marcelo Bielsa el cual en ningún momento ha dicho que requiera estos cinco jugadores o requiere a alguno de ellos si bien más lejos yo claramente pienso que va, si es que nomina a alguien porque no tengo la seguridad que vaya a nominar a alguno de los cinco nominaría solamente a Jorge Valdíguez si es que llegase a nominarlo, ya que él está por detrás eh, de lo que vendría siendo para él prioridad Matías Fernández y Luis Jiménez también que está haciendo goles en el Inter de Milán. Escuchando muy atentamente ahí a, a Michel Ferrari en esta mañana de día jueves, ¿qué piensas tú acerca de la selección Michel? Estuvimos hablando fuera de micrófono el otro día. Lo escucho un poco bajo Luis. ¿Por ahí cómo me escucha mejor? Igual. Ya, por ahí parece que estamos mejor Por, ya, ahí, por, está, ahí. por ahí estaría un poquito Por mejor. ahí sí, por ahí sí eh, Michel, sí, dígame. tú me decías que que era prácticamente un hecho que la selección nacional llegaba al próximo Mundial de Fútbol Yo la verdad es que tengo bastante eh, confianza y fe, se podría decir, en lo que está haciendo en lo que hace Marcelo Bielsa, hay que recordar que esto es un proceso bastante distinto de lo que se ha visto otras veces estamos enfrente de un técnico que es estudioso que es eh, futbolizado, cosa que los técnicos acá en Chile no lo hacen. ya Sin ir más lejos, entre paréntesis, hoy se juega una final que hay dos técnicos que son extranjeros. ya O sea, a las claras habla que los técnicos chilenos están bien por debajo de algún nivel, por ejemplo, como el de Claudio Borghi que está mostrando, o el mismo Bielsa. Hay que recordar que el técnico Marcelo Bielsa no solo eh, se hizo conocido por la selección argentina, sino también que con el trabajo que hizo con Newells en el año 92, donde tenía un, un equipazo y jugó la final con el Sao Paulo de Telesantana, donde tenía grandes jugadores como Paliña Raí, y eh, en ese entonces Bielsa hizo, creó un gran equipo, ya un equipo de jugadores que eh, jugaba de manera vertical, ya con mucha velocidad, eh, mucho fútbol y muy buenos jugadores. Dentro de ellos el conocido nuestro que es eh, Ricardo Lunari, que después pasó a la Universidad Católica. estamos en presencia de un técnico que no solamente eh, se fija en jugadores que están actuando en el medio local, sino que también jugadores que actúan en el exterior. Por ejemplo, él tiene claro lo que está haciendo Milovan Mirosevic en Israel, lo que hace canales en Rumania, ya lo que está haciendo también Villanueva en Corea. O sea, es un tipo conocedor. Yo creo, eh, si bien se tiene la capacidad para poder clasificarnos para el Mundial, Sí hay cosas que él debería eh, aterrizarse un poco, por ejemplo, el tema del esquema. El esquema quizás puede ser un poco más flexible, no jugar con ese 3-4-3 que juega habitualmente, sino que quizás podría pasar un 3-5-2 con un doble 6, que se le llama, como lo que hace Pizarro en Italia. O sea, podría tener algunas variaciones. ahora eso todo dentro del obstinado que es Marcelo Bielsa que quizás no va a llegar a, a le van a doblar la mano sino que el, el tipo va a tratar de morir con la del como se dice en buen chileno pero si, eh, si él quiere quizás tener un rendimiento a corto placista más corto quizás va a poder flexibilizar pueden haber algunas cosas que uno pueda o no estar de acuerdo con Marcelo Bielsa Como por ejemplo la nominación o la titularidad de Cristian Álvarez. Pero sumando y restando, es un técnico capaz que yo estoy seguro que nos va a llevar al mundial. Sea cuarto o quinto lugar en repechaje, pero nos va a llevar. Pasando de la selección, Michel, pasando de la selección a, a los equipos eh, locales, tanto el Everton y Wanderito. ¿Cómo es la el, el, el próximo torneo para los equipos regionales? Bueno, Wander va a estar en la segunda. Claro. Y el Everton en primera. Y nuevamente contratando una gran cantidad de jugadores. y no dando la posibilidad nuevamente a la gente joven, a la gente de la cantera, ¿o será que Everton no tiene cantera, Michel? Yo creo que Everton eh, sí tiene cantera, eh, los jugadores de Everton eh, de divisiones inferiores son jugadores técnicamente bien dotados, ya y lo que sí, Nelson Acosta es un, es un buen técnico a nivel nacional, o sea, puede hacer un buen trabajo con Everton, los jugadores que va a traer, el equipo que tenía, que había creado Olmos, porque ese equipo lo creó Olmos, y después se fueron cerca de 6, 7 jugadores lo tomó Jorge García y, y así fueron pasando las fechas y, y todos sabemos lo que terminó Everton ¿ya? ahora Acosta yo creo que está haciendo una, un plantel un plantel para estar sobre la, la media de lo, del torneo nacional la mitad de tabla hacia arriba y yo creo que le va a dar tiraje a la chimenea de acuerdo a los jugadores que, a los jugadores que se crean ese espacio en Cobreloa lo hizo en su momento con Alexis Sánchez ya Si bien no lo ponía de titular desde un principio, para no quemarlo, como se dice, o sea, para no tirarlo a los leones, ya lo que hacía era ponerlo gradualmente, o sea, lo ponía 10 minutos, 15 minutos finales, luego lo ponía media hora, 45 minutos, hasta que se ganó una titularidad. Pero eso es un trabajo de los jugadores. Ahora, ¿eso qué lleva al, al jugador, al jugador de cadete, al juvenil? A que obviamente tiene que estar entrenando y manteniéndose físicamente bien, ya sin salidas nocturnas, sin tomar. Eh, sin dedicarse a otras cosas que no sea su profesión. ¿ya? De esa forma podría él tener obtener resultados y tener un lugar en el primer equipo. Estar en un primer equipo no se regala, sino que se, se gana con el trabajo. Y lo veo bien, por sobre todas las cosas, Everton. Wander todavía un futuro incierto. No se sabe no se sabe qué jugadores van a llegar, en realidad no, no se sabe muchas cosas de Santiago Wander. Todos pueden ser trascendidos, pero algo oficial... Todo está dentro de una nebulosa. Yo creo que Aerto en eso está sacando bastante ventaja en lo que va a hacer durante el año. Escuchando los comentarios deportivos de Michel Ferran en esta mañana de día jueves aquí en el 1340 AM. Pero todo el mundo está muy pendiente de lo que va a suceder en el día de hoy. Esta noche, a partir de las 21 horas, se comenzará a definir el título del torneo de clausura 2007 entre los equipos de la Universidad de Concepción y Colo Colo. en el Estadio Municipal de collao un excelente estadio, estuvimos por allá viendo un partido de Guandarito, yo creo que es uno de los mejores estadios de nuestro país. Ambas escuadras buscarán dar el primer golpe para llegar a la revancha del domingo en el Monumental con la ventaja necesaria y tranquilizadora que les permita quedarse con la corona. ¿Quién crees tú, eh, Michel Ferrán, sí. que estará siendo el nuevo campeón en este año 2007? está un poco complicado, siempre adelantarse a eso es riesgoso, pero antes de hacer cualquier tipo de vaticinio eh, quería referirme un poco a lo de Bartichoto, lo que hace Marcelo Bartichotto, Marcelo Bartichotto lleva seis meses es como, como técnico ya y está llegando a su primera final ya eh, tenemos un técnico que es atrevido por sobre todas las cosas a la hora de jugar, de encarar un partido, recordemos el partido que hizo eh, contra Audax en Santiago ...ya contra el mismo Colo Colo en Santiago... ...por la quinta fecha donde empataron 2 a 2... Y, ...y cómo ha enfrentado el campeonato... ...ya... este ...esta Universidad de Concepción... ...que su planilla está por debajo de muchos equipos... ...ya de Universidad Católica... ...la cual eliminó Universidad de Chile... ...Cobreloa, Colo Colo... Eh, ...Audex Italiano... ...es un equipo que no tiene mayores recursos... O sea, ...no es un equipo que esté peleando los lugares de avanzada... ...que se haya creado para eso... ...ya... ...sino que es un equipo... ...era para salvar del descenso prácticamente... después de lo que había hecho Yuri Fernández en, en la Ciudad de Concepción, con la Universidad de Concepción. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Partichotto? Impuso un poco su sello, un sello que viene desde la mano de Mirko Yosek, del año 91 cuando llega él, cuando parte jugando acá con tres centrales, con cinco volantes y dos delanteros, o a veces tres delanteros y cuatro volantes. Eso mismo lo hace Partichotto hoy en día, lo cual también hace Marcelo eh, perdón, Claudio Borgi. Y esto es un... Eh, Yo creo que es una, le una buena lección para muchos técnicos que se excusan en decir que su planilla es baja, que tienen poco presupuesto ya y que son equipos que no pueden pelear a los equipos grandes. Hoy en día eso se está viendo que eh, la la las brechas se están cada vez estrechando más. ya eh, Lo vemos acá, eh, hoy hoy mismo lo vemos con la Universidad de Concepción, peleando palma a palma un campeonato con Colo Colo, ¿Ya? Lo vemos también en Argentina, que el último campeón del torneo de apertura de Argentina fue Lanús, ¿ya? un equipo pequeño también, podríamos hacer la analogía que podría ser la Universidad de Concepción de allá, eh, Arsenal de Sarandí, campeón de Copa Sudamericana, eliminando a la América de México, una potencia enorme a nivel eh, americano, ya no solamente eh, a nivel de, de la CONCACAF, ¿ya? sino que también a nivel sudamericano, un equipo poderosísimo. ¿Ya? Y, y Arsenal de Sarandí eh, lo puede eliminar, un equipo chico de Argentina ¿ya? tenemos otros casos, cuando Joaquín Bunido hace dos años llegó a la final ahora está descendido, pero hace dos años llegó a la final nadie pensaba que podía llegar a la final incluso con el mismo Raúl Toro entonces tenemos equipos eh, que pueden llegar a la final está demostrado eso, ¿se puede pelear con otras armas contra los equipos grandes? sí se puede, eso se está demostrando hoy en día, y me alegra que un técnico como Bartichoto esté hoy en día eh, demostrando eso con un equipo chico ¿Ya? Por otro lado, siguiendo con el tema del, del, del fútbol del partido de hoy, tenemos que Colo-Colo eh, es un rival eh, obviamente difícil. Ya No vamos a desconocer lo que es Colo-Colo, lo que está haciendo, es un equipo armado, ya lleva tres años jugando eh, con el mismo técnico y hay una confianza. Pueden haber relevo de posiciones y el equipo no se va a resentir. ahora quería dar un poco las formaciones para que se vayan poniendo al tanto son formaciones tentativas ¿por qué? porque en algún minuto puede haber algún tipo de cambio ya de última hora el equipo de Colo-Colo saldría con Cristian Muñoz en el arco con Carrasco de libero, Rifo, Stopper, Mena Meléndez y Sangüesa dos personas que se conocen muy bien en el medio campo Cereceda por el lado izquierdo quizás el punto más flaco que pueda tener Colo-Colo en este momento que puede aprovechar Pablo González por la derecha de la Universidad de Concepción Fierro por la derecha, Giovanni Hernández, el colombiano en el centro del campo, Rubio y Vizcaizacú, eh en delantera. La Universidad de Conce lo haría con Carmelo Vega, ex Joaquín Bunido, suplantando en este momento a eh, Federico Alduayén, que fue suspendido eh, por el Tribunal de Disciplina. Solís como líbero, González y Muñoz, sería los toppers, Freddy Segura y Órdenes en la contención, Mena por la izquierda, Pablo González por la derecha el surdo Lorenzetti, ex Rosario Central el pescadito Parada y Emanuel Reynoso ¿ya? un esquema bastante similar a lo que hace Colo Colo ¿ya? bastante similar, vamos a ver un partido de eh, mucho y vuelta yo creo que la verdad eh, este partido va a estar bastante abierto a la, a la llave yo creo que eh, acá no se decide mucho ¿ya? no van a sacar muchas ventajas ni la Universidad de Concepción ni Colo Colo ¿Ya? va a ser un partido estrecho va a ser un 1-0, un 1-1, uno uno, un 2-1 pero como, como le digo Luis está bastante abierto no me atrevería a vaticinar ahora si me atrevo puedo decir un empate pero me la jugaría con un empate pero yo sí. creo que el campeonato eh, más allá del campeón que salga que sea Colo-Colo o -Colo, que sea Universidad de Conce está ganando eh, nuevos técnicos, nuevos aires eh, nuevos tipos de juego con técnicos que son atrevidos como Bartichotto y eso es lo importante porque a la larga eso trae un, un buen resultado como campeonato una buena competencia una buena generación de jugadores y eso se traspasa también a la, a la selección chilena Escuchando muy atentamente los comentarios de Michel Ferrán y no olviden que este partido usted lo puede ver a través de las pantallas gigantes allí en el nuevo restaurante Serrano de la calle Serrano número 452 acá en Valparaíso se vienen las cápsulas deportivas también próximamente con Michel Ferrán ¿no es así Michel? Así es Luis eh, vamos a estar informando de lo que está pasando eh, con los equipos los, los, los equipos de la eliminatoria ¿ya? mostrando un poco a la gente lo que hacíamos anteriormente hace un par de años con usted eh, mostrando estas selecciones los jugadores cuán, cuáles han sido nominados eh, un poco de estadísticas datos duros que pueden aportar a gente que somos seguidores del fútbol y que nos gusta el fútbol y nos gustan los datos duros más allá de ya y comentando algunas otras cosas Eh, con estas cápsulas deportivas, cápsulas de fútbol. Un gusto saludarte, Michel, y vamos a estar muy atentos ahí escuchando esas cápsulas deportivas que son muy interesantes, ¿ah? ¿eh? Muy bien, Luis, eh, estaremos en contacto y, bueno, despedirme de toda la gente y nos estaremos encontrando pronto. Y continuamos escuchando la música, las lindas canciones del recuerdo, las lindas canciones con intérpretes del país francés.